¿Quién es tu profeta? El profeta de Mahoma, el mensajero de Dios, que las oraciones y la paz de Dios sean sobre él.